Joaquín, ya hemos tenido al niño, nació el día 10 de agosto y se llama Rubén Javier. No estamos todavía en casa, así que ya te llamaré otro día, era solo para avisarte. Muchos besos, Chiqui. Hasta luego.